Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos Bueno, con, con, con algunos cambios dentro de, del equipo, ¿no? Sí, sí, se ha hecho el cambio de Irwin Ábalos Que bueno, ya veníamos, contrato de él era hasta ahora, hasta terminar el Super 20 Y bueno, analizamos, vimos que Junior Peralta que habíamos pretendido... Antes ya estaba disponible, había solucionado su tema personal y profesional ahí de terminar en, en Paraguay, de arreglar algunas cosas, después jugar en la Olimpia quedaba y por bueno, por suerte era el, el U23 que buscábamos de un inicio que no se había podido dar y bueno, hoy ya está, hizo su primer entrenamiento con nosotros, así que a tratar de meterlo rápido en el equipo. Está muy bien, está muy bien. Sí. Eh... ¿Pensás realizar algún otro cambio más con respecto al equipo que terminó jugando en el Super 20 de cara a la Liga Nacional? ¿Esto tiene que ver con el, el, el jugar la, la Supercopa ahora el domingo? ¿Cómo, ¿Cómo se dieron las cosas? Sí, nosotros eh, por ahora vamos a seguir así, eh, vamos a, a tener eso y habíamos dejado a fin de año para, para analizar y ver cómo continuábamos. Eh, estamos eh, viendo eh, hay algunos jugadores Orleti tiene contrato hasta hasta diciembre también que tenemos que analizar si se continúa, si no y ver las situaciones pero por ahora bueno seguimos entrenando con esto eh, sobre todo habíamos planeado todo para hacerlo para los partidos, acá se ha licenciado a, a Lee Roder que mañana tendría que llegar acá lo habían licenciado la dirigencia 10-12 días sin tener en cuenta este partido que se dio, y bueno, ahora está hablando eh, si puedes llegar, y, y bueno, preparándonos para esta Supercompa, que fue así media, no la teníamos en agenda hasta, hasta que se dio, pero de la mejor manera, todavía no, en el año no hemos entrenado más de cinco mayores nunca, pero bueno, dentro de eso tratando de competir y, y hacerlo mejor. Bueno Seba, ¿y cómo planificabas no eh, tu idea, tus tu fines de noviembre principios de diciembre hasta que llega esta noticia de que la Supercopa se juega este domingo? Claro, nosotros estábamos en eso empezamos el 8 de diciembre nuestra fecha y tener los días ahí para ir armando el equipo, para ir recuperando a Guz después del desgarro que tuvo eh, llevándolo, hoy también Guz hace su segundo entrenamiento y no tanto eh está entrenando fuerte, bueno ahora tenemos que preparar un partido, sabemos que no llegamos a las mejores condiciones, pero somos eh, positivos y optimistas que podemos hacer las cosas bien y es un solo partido, podemos contra un gran rival, pero es un solo partido y se juega una copa, así que bueno, eh, hablando de eso, con con la motivación que esto trae y prepararnos para, para el partido del domingo, ¿no? Qué balance hiciste lo que sucedió en el Super 20 donde San Martín defendía el título y no pudo clasificar a la etapa de cuarto de final, de octavo de final, primero digo. Mira, es eh, no soy como el primer equipo que, que no continuó y decir que eso positivo sería ser muy optimista, ¿no? Pero dentro de la planificación que teníamos, lo que queríamos que juveniles juegan, y haber estado a un solo partido, nosotros si le ganábamos comunicaciones, éramos el primero del grupo y, y bueno, con pocos mayores y y con jugadores que estaban haciendo los juveniles, sobre todo algo de dar un paso adelante antes de lo previsto, porque confiamos en nuestra cantera, creo que tenemos chicos de corriente que, que están jugando muy bien, pero son clase 2001, clase 2000, 99 que todavía son muy chicos para la experiencia que le tocó vivir y que el club para formar un capital también incentivó en estos momentos yo creo que hicimos le ganamos a todos los rivales con los que jugamos, también perdimos contra todo y fuimos la única zona que con 4-4 quedó afuera y como te digo si hubiéramos ganado comunicaciones éramos el primero grupo después perdimos, perdimos contra nuestro rival Regata que nos ganó muy bien jugando mucho mejor con nosotros sobre todo en, en playoff y nos pone mal pero analizando el rendimiento y las cosas que se querían crecer, eh, con la dirigencia hablamos y coincidimos que, bueno, nos cortó competir en un playoff, pero en momentos eh, los chicos dieron un paso al frente, que era un paso que queríamos buscar también en este torneo. La última de mi parte. ¿Cómo viviste la convocatoria de Lucas Fagiano para la selección? Muy contento, muy contento porque Lucas... Cuando llegó a San Martín venía de 12 minutos de promedio y fue creciendo, fue encontrando su Liga Bar, fue jugando con, con muy buenos bases como cantero y después con 13 de compañero y, y él siguiendo en lo suyo y mejorando en muchas cosas desde su trabajo diario, entonces es muy gratificante que bueno cuando uno tiene varios años un jugador Tenga esa posibilidad que hoy Tuvo Lucas y, y se la ganó Trabajó para eso Y lo puedo demostrar en cancha Así que nos pone a mí Al club y a, y a todos los que Trabajamos con él, eh, muy contento Cuando Estamos hablando con Sebastián González El técnico de San Martín Se corta un eh, poquito, no te escucho bien Ah, te decía, estamos hablando con, con Sebastián González, el técnico De San Martín de Corrientes Eh ¿Cómo hace o cómo se, se reacomoda un entrenador o un cuerpo técnico para poder este, ajustarse a este tipo de situaciones, ¿no? Eh, con, con, con una cabeza ya, eh, o el plantel con una cabeza de, de licencia y de repente volver a juntar las fichas para, para jugar un partido de Supercopa. Eh, sí, bueno, son experiencias que te tocan. Nosotros los entrenadores... Eh, Por ahí nuestro trabajo es solucionar problemas y buscar y ser optimista y buscar el lado de, de arreglar las cosas lo, lo mejor posible. Nos gustaría que todo sea óptimo y que sea como hay que hacer todo el tiempo, ¿no? Pero estas cosas pasan, estas cosas son parte de nosotros y creo que después de vivirlas no, nos van terminando haciendo mejores todavía entrenadores y mejores en todo caso. Seguro que son situaciones nuevas, pero bueno, uno trata de, de buscar y, y de graficar los conceptos eh, puntuales que quiere para hacer lo mejor posible en el partido que nos toque y que lo, el equipo lo entienda rápido, como te digo. No hemos entrenado más de cinco mayores en toda la temporada, desde el primer día del playoff hasta hoy. Y, y bueno, son situaciones que por ahí los juveniles nos están dejando... Eh, que los entrenamientos sean buenos, pero bueno, es la realidad de lo que nos tocó el año pasado al principio de la liga, al principio del Super 20 decíamos que éramos candidatos y que íbamos a pelear por por un título este año las cosas van siendo diferentes y creo que podemos construirnos en, en un muy buen equipo, pero bueno hay que tener paciencia y ir manejando de la mejor manera estas, estas situaciones o esta controversia que se van dando en Eh, continuamente no que por ahí es realidad a veces te toca, a veces no y, y hoy San Martín tenés eso y tenemos que, que tratar de, de sacar lo mejor de, de lo que tenemos ese es nuestro trabajo entonces Eba, ya despidiéndote este, para el partido del domingo 25 en la Supercopa frente a San Lorenzo ya no va a estar más Irwin Ábalos si sí va a estar Gabriel Junior Peralta y ese va a ser el único cambio del equipo por lo menos para ese partido y Y el resto de los jugadores es el mismo plantel Que enfrentó el Super 20 eh, Así es Así es eh, Así tenemos para para el domingo preparado Ese juego, por lo menos en la cabeza Todavía no Hicks? llegó Lee Roder Pero bueno, creo que llegaría Antes de esa fecha ¿Y con Hicks cuándo, ¿cuándo estaría? ¿Estaría para el juego o no estaría? No, Hicks ya está entrenando con nosotros Hace... Perdón, nos olvidamos, ¿no? Eh, se suma Mike Hicks ahora, ¿no? Pero... Claro. Está entrenando con nosotros hace ya 15 días, por lo menos, 15 o 20 días. Así que ya está, está ahí, está bien físicamente, se está poniendo, bueno, llegó bastante bien y, y, bueno, hoy empezó a entrenar Wood y Junior Peralta, pero él ya lo viene haciendo la semana pasada. Abrazo enorme, y gracias por el contacto, se va Abrazo grande, nos estamos viendo, saludos a todos por ahí. Bueno, la palabra de Sebastián González, el técnico de San Martín de Cor